Bueno, estamos ya prontos para un pro, una próxima entrevista y que tiene que ver con este tema que dice la canción, el tema del agua. Estamos en comunicación con la doctora en Ciencias Biológicas y paleontóloga docente de la Facultad de Ciencias, Graciela Piñeiro. Doctora Graciela Piñeiro, buen día. Gracias por estar esta mañana en Radio Centenario. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? No escucho muy, muy claramente, pero... A ver ahora es si bien. escuchás mejor. A ver, no, vamos... Sí. Ah, ah, Escuchaste por, por la música. Ahora sí, ah, ahora sí. Ahora sí nos escuchas. Perfecto. Sí, ahora sí. Ahora sí. Perfecto, perfecto. Buen día para todos. Buen día, buen día. Estábamos eh, <risa> conversando con Marcelo antes de entrar al programa de las otras veces que hemos conversado contigo y sí. hoy nos parecía eh, que teníamos que estar nuevamente en contacto porque el gobierno ayer hizo anuncios eh, que vinieron precedidos de mucha expectativa de los anuncios que se iban a hacer, cada uno se imaginó lo que pudo eh, o lo que le dio miedo, pero finalmente se, eh, se anunció que el agua va a seguir empeorando, la calidad del agua de la OCE va a seguir empeorando eh, y algunas medidas más, pero eso es, me parece, lo que a uno más le preocupa, Y bueno, desde la última vez que hablamos, que hace como un mes ya, eh, hemos tenido la experiencia cada uno de nosotros. ¿Cómo lo estás analizando vos, el momento que estamos pasando con el agua? Sí, realmente, este, por un lado diría que este, para mucha gente este momento ha sido terrible. Este, lo he podido vivir así en, en carne propia y además este que he sabido de muchas familias que están soportando ese momento como pueden, pero sí. en condiciones muy lamentables para el uruguay, ¿no? Sí. Este lamentables en el sentido de no poder acceder o tomar un agua que que no los lastime. Claro. Este en esa situación están las familias. Este, me han comentado ¿sí? que no tienen dinero para comprar agua. Sí. No tienen dinero, sí. ¿entendés? Para comprar agua, para cubrir las necesidades de familias que, por ejemplo, en las cuales son 5 personas y tres familias. Claro. ¿Tenés Entonces, un presupuesto es este, aparte para esto? Es una situación para ellos nueva con la cual no contaban porque, lamentablemente, antes también tomaban el agua de este que no era de buena calidad. Pero bueno, la consumían porque no tenían sal. Pero ahora tiene un eso está libre, la. Entonces este yo creí que el presidente iba a hacer este alusión a, a esa situación de de gran parte de la población metropolitana que no sé si él tiene tiene alguna referencia, porque con esos planes que anunció el presidente, este yo no creo que, que se pueda decir que se está dando agua de calidad como habló Agua de calidad no hay en, en en el área metropolitana y tampoco hay en ningún lugar del país, señor presidente. Lamento decirle eso porque yo también recorro el país claro. y el agua que el agua de Oce es lamentable. Es puro cloro o puro amoníaco o puro no sé, son olores y y sabores de de de cualquier cosa. Sí, yo Entonces, me acuerdo hace años, en agua en la zona de, antes de llegar a Aguas Corrientes, Campo Español, para ese lado, había vecinos que nos decían que estaban asombrados de la cantidad de camiones de cloro que pasaban, trasladando cloro para allá, para la planta Aguas Corrientes. Pero te sí, digo hace sí. años, ¿eh? Sí, pero desde hace años que el agua, por ejemplo, todo, no sé, yo tengo filtro en mi caso. Sí. y hay mucha gente que te conozco que también tiene filtro entonces ya eso de tener que poner un filtro ya redujo la calidad del agua mm. y como no, recién nos nos enteramos no hace tiempo que nos enteramos claro. y no es que fuimos ahora chillando sabiendo que el agua antes no no es esa esa no es una respuesta porque antes tan por lo menos en, mí, en en en lo que me con, concierne a mí Siempre protesté por esa calidad de agua. Siempre. Sí, sí, desde, sí. No sé, desde que empezó toda esta problemática de, de cambiar la, la matriz productiva, de, de llenarnos de pesticidas. Siempre protesté. Y otras personas también protestamos. Sí. Ahora Porque el tema parece ser la cantidad. Nunca fuimos escuchadas ni atendidas por ningún ninguna persona que tenía la potestad de tomar decisiones Ups, hay que decir esta verdad sí, sí, sí ahora el bueno, tema independientemente de la sequía existente hay un uso justamente de las fuentes de los recursos naturales que ahí viene el origen no el asunto es que si vamos a decir tenemos que tenemos que este tener una un, un poco de coherencia o decimos que hay sequía o no aprobamos los proyectos que aprobamos Porque no no se condice una cosa con la otra. Si tenemos sequía, no podemos aprobar ningún proyecto que use agua. Claro. De, de ninguna de nuestras fuentes. Es Entonces, lo más elemental eso, ¿no? No, pero es elemental. El niño de escuela se da cuenta. Sí. Y si nosotros decimos que tenemos una sequía, no podemos aprobar ni solo proyectos, ni menos de los que estamos aprobando, que son altamente consumidores de agua. Sí. Porque si no, no, no hay un razonamiento coherente aquí. Vos decís lo del hidrógeno verde, lo de Google. Claro, sí, lo del hidrógeno verde, lo de, lo de eso, de la Google, de todos sí. los proyectos que, que, por lo menos yo he escuchado, que no tengo mucho tiempo realmente de de, la, de, de ponerme a pensar en las noticias, sí. pero, pero lo que me llega a mí es realmente aterrador porque es como como digo, estoy diciendo desde hace tiempo, es es es que no me precipice a tirarlo. Sí. O sea, es lo más gráfico que puedo pensar. Sí. Y entonces, no, entonces, vamos a tener que pedir al gobierno que que diga cuál es la real situación del los ¿Tenemos sequía o no tenemos no podemos tener sequía en el área metropolitana eso no lo, no lo puedo aceptar ni yo ni ninguna persona que tenga un poco de conocimiento de por ejemplo de la de toda la parte este de la situación hídrica del país de, de cómo se, se conectan las aguas en el país de, de que tenga un poco de, de sentido común de la de la ingeniería del agua nadie puede aceptar Este, que hay sequía, ni siquiera tampoco los meteorólogos, que uh -huh. hay sequía en una parte del país y todo el resto de un país que tiene, como digo, 17 millones de hectáreas, este ¿cómo puede ser que haya sequía en una sola parte del país? Eh, lo que dicen es que la sequía está afectando ahora la cuenca de Santa Lucía. el El ojo está puesto en la cuenca del Santa Lucía y el resto del país no. Incluso cuando se preguntó si no se iba a hacer alguna rebaja a la gente en la cuenta de la OCE, dice, no, no le vamos a cargar a todo el país por un problema que es de aquí del sur. No, pero eso es, es de ignorancia, que me disculpen. Eso es una gran ignorancia de, de ya te digo, de, de cómo se mueve el agua, de cómo... De cómo Se, se manifiesta este, el sistema hídrico en el en cualquier región Qué quieres decir ambiente? con eso Graciela Qué y quiere decir cómo quiero, se mueve el quiero, agua pero quiero decirte si vos por ejemplo tenemos un país tan pequeño por ejemplo en Estados Unidos sería como una pequeña región en Estados Unidos por ejemplo la región de Texas este la, la parte sur de Estados Unidos ha sufrido sequías muy importantes. ¿Sequías sí. por qué? Porque se secaron todos los ríos, prácticamente todos los ríos. Sí. Pero Estados Unidos tiene un, un territorio gigantesco, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que decir que el Uruguay tiene una pequeña área, este, lo que sería, por ejemplo, la ciudad de Texas, no no el Estado, sino la ciudad de Texas, con con sequía y todo el resto está perfecto. Sí. Porque el tema es que para tener una sequía tiene que ser... Yo, tiene que no llover, o sea, le faltar el agua de lluvia, por ejemplo, ¿no? Como dicen ellos, que solo se basan en en que si no llueve tenemos que filo. No es así. Sí. Si no llueve durante 10 años, bueno, puede ser que tengamos una sequía, pero como siempre digo, los, los sistemas este hidrológicos eh, tienen siempre un manantial. Ya o sea, tienen tienen una conexión con un manantial de agua subterránea. Claro. Entonces, entonces, si nosotros tenemos sequía, solo en el en el en el río Santa Lucía, quiere decir que el el manantial solo el manantial que tiene toda la, la zona, la región, solo está afectado en el río Santa Lucía sí. y todo lo de está perfecto. siendo que tiene prácticamente el mismo acuífero actuando. Entonces, no puede ser que un acuífero se se, se seque en un solo lugar. Y en el resto está perfecto. Porque, o sea, porque es un sistema que se mueve al lo sí. No podemos tener una zona una sola zona dentro de una región acuífera que esté sequía. Claro. Y que no esté sequía, toda la cuenca está afectado. Eh, vos la otra ¿Sí? vez nos decías eh, de cómo están conectados incluso las aguas superficiales con las subterráneas así claro, es si se seca se se si chichurra. vos sacas abajo eh, te va a secar arriba por supuesto pero bueno, en este caso en el caso del río Santa Elina este no creo que esté afectado el acuífer sí. no creo lo que pasa que en el caso del río Santa Lucía, no creo que esté afectado al al grado no de de que el río no tenga agua claro yo creo que, yo creo que lo que pasó con el río Santa Lucía es que este lo afect afectaron su su cauce. O sea, eh, eh, fue fue un río que fue muy castigado. Sí. Este, ¿entendés? O sea, claro. fue un río que o fue un río que su cauce fue, fue este estragado por las areneras este es como eh, contaminado por toda la actividad agrícola, ¿entendés? Es un río que ha sido muchos años atrás afectado. Entonces, si se estaba viendo que o sea, la afectación del río de Santa Lucía y sabiendo que nosotros, que la la, la, la la parte micropolitana dependía de solo ese río, las acciones que se van a tomar ahora, aparentemente, haciendo un traslaje desde el río San José, que tendría que haber este tomado antes. Y otra cosa, el río Santa Lucía está fijo y, el río, y vamos a basarnos en el río San José, que está dentro de la misma área. Entonces, ¿dónde está la sequía? Es cierto, es cierto. No hay, no hay que hablar de sequía, hay que hablar de situaciones que ha protagonizado el ser humano con, bueno, sobre todo con, con con este con aprobaciones de parte de la, de la gobernancia que fueron las que afectaron por años a algunas atayucinas. Entonces, una un, me, me parece a mí que, que un estado viendo que gran parte, la mayor parte de su población podría ser afectada si un río se seca Debería haber tomado acciones usted, para, ¿no? para que eso no ocurra. Sí. Entonces, entonces ahí está la explicación. No es la sequía. Es un poco la desidia que hubo durante tantos años de permitir lo que se permitió en contra del río Santa Lucía, específicamente. Claro. Usted, y y entonces, y, y, y, y, y, y, y, y no, <risa> y soluciones que había y no se tomaron. Por ejemplo, como lo digo... Este, bueno, tener lo, lo, lo, los caños sin pérdidas, arreglar cuando hay una pérdida, o sea, utilizar parte de los dineros públicos, de los dinero de todos nosotros, para solucionar un problema que nos iba a afectar a todos nosotros, sí. incluidos a, a los que son decisiones y gobiernos. Entonces, Ahora, eso, la, la pregunta es que la sequía, hay que aceptar una palabra sequía, Porque uh -huh. si no, la palabra sequía se vuelve equivalente de la palabra, o de las dos palabras, cambio climático, que, que es una buena salida para decir, no, yo no tengo la culpa, la tiene la sequía. No, claro. yo no tengo la culpa, la tiene el cambio climático. Entonces, como nunca voy a tener la culpa, nunca me voy a hacer responsable y sí. nunca voy a solucionar mi problema. Eh, para que todos entendamos... Eh... Uno dice sequía porque no llueve. Hace mucho que no llueve. El problema que vos lo que vos estás diciendo es que eh, no es solo el agua de lluvia lo que hay que mirar. Seguro. Eh, yo quiero también que, por ejemplo, los, los este profesionales meteorólogos o que están relacionados a toda el área atmosférica y meteorológica, nos digan por qué no llueve en la punta del río Santa Lucía y llueve en todas las demás cuentas. Claro. Eso también, que no llueve es entre comillas, no llueve en el área metropolitana, no, no llueve, sí, en el área metropolitana no llueve, porque después en en en el oeste llueve, en el este está lloviendo, hace sí, tiempo que no llovía, pero está lloviendo ahora casi normal, sí. yo miro básicamente todos los días los mapas, en el norte llueve también, llueve sobre el río Negro, llueve sobre las nocientes, Del río del río Uruguay y de las nucientes del río negro o sea, siempre llueve ahí lloverá poco mucho más más menos pero llueve mm. decir que esto ya está cargando cargando acuí cargando ríos Entonces entonces vamos a ver vamos a aclarar la la lluvia falta solo en la cuenca del río Santa Luis sí, sí, sí. cuáles son los fenómenos que están Este, cuáles son los factores que están produciendo estos fenómenos. Y nunca nos lo dijeron. Hay que estudiar un punto y decirle a la población por qué está pasando eso ahora okay. y, el, ¿Y el camino de posible solución por dónde se puede transitar? Los caminos de posible solución es por a, ahora que sí. buscar ríos o sea que el agua invierta en buscar agua dulce para darle a la población y y no no permitir nada, ningún proyecto de ningún tipo sobre el río Santa Lucía. Y permitir el río Santa Lucía, que yo te digo, para mí, el río Santa Lucía puede mejorar, porque tiene acuíferos muy potentes, entonces puede mejorar, pero en las condiciones que se mantuvo hasta hace unos meses, en unos meses no puede mejorar. Hay que dejar por el menos el sistema dos años para que se recupere. Yo ya les he contado que he visto recuperación de sistemas muy rápida. En un año, por ejemplo, he visto praderas este, naturales que aparecen y no podés creerlo. Claro, después viene un mosquito y lo mató. Claro. Pero pero pero lo quiero decir que en un año he visto la recuperación de sistemas que realmente me, me impactó realmente. Entonces yo digo, bueno, las soluciones son... No se le puede seguir dando agua salada a la población. Es más, ahora están pensando en un proyecto en que va a tener una visa linfladora. Y yo digo, se hicieron los estudios... Con, porque agarraron la cualquiera, ¿entendés? Y, le, y le, le, le presenta a la población soluciones mágicas que no hay. Porque el, el desanimizar el agua del, del río de la Plata va a generar un problema adicional que es la, la la acumulación de sal. Claro. La acumulación de sal está teniendo muchos problemas en los países que no tienen otro remedio que desalinizar para nosotros tenemos otro remedio. Sí, sí. Sabes, lo que tú decías, Hernán, es la prueba de que tenemos otro remedio, porque se está probando un proyecto en Paisandú para, para hacer combustible del agua dulce más, mundo eso es lo del hidrógeno verde ¿Seguro? lo que está disfrazado como hidrógeno verde claro, eh, un poco de coher sí. graciasciela ¿Es que no? vos nos podés dar ¿Es que no? un minutito ¿Eh? nos puedes dar un minutito para hacer una pequeña pausa Sí, como no y seguimos pues enseguida sí. Bueno, seguimos conversando con la doctora en ciencias biológicas graciela piñeiro eh, graciela otro un tema que, que muchos oyentes preguntan y es el tema del acuífero guaraní que está perforado el acuífero guaraní en, en paso de los toros cómo es esa situación el, el acuífero guaraní no es un acuífero es un sistema de acuífero gustaría yo me gustaría ahora se si está pensando mientras en la pausa sí ustedes podrían invitar a, a, a una hidrogeóloga que trabaja en la facultad de Ciencias ciencia ¿Sí? es la doctora Paula collazo ¿Cómo no y entonces, y entonces yo les paso después este voy a preguntarle a ella no pero creo que no va a tener ningún problema ¿Qué? en informar a la población con porque digo este uno lo que los conocimientos que yo tengo son este de dejar de, de ver desde tantos años de ver lo que está pasando al agua Y bueno he publicado algún algún artículo ah, pero ella bueno. es, ella es especialista en en aguas subterráneas y este en sistemas hídricos por lo tanto y ya les puede contar Cuáles son las conexiones que hay entre los acuíferos claro. pero es importante es importante destacar que este los el sistema acuífero guaraní es un sistema de acución varios acuíferos ¿Pero qué pasa con estructura todos están interconectados a través de fallas a través de, de estructuras este que se se generaron en, en distintas etapas de la evolución del planeta este sobre todo en la región sur toduánica este y entonces el agua puede, puede este, traspasar el límite de una acuífera claro. entonces por ejemplo haces una extracción si vos bombes no Este, el agua de un de un acuífero del sistema acuífero guaraní por estar bombeando agua de otroí vos crees que estás bombeando agua de un acuífero superficial claro eso eso era lo que yo planteaba en un informe que hice para la gente de, de, de tambores que por ejemplo este ellos me decían sí nos aseguran que el agua que van a bombear es solo del este acuífero lapé que son uno los basaltos que hay en el norte sí. pero yo no sé siquiera los basaltos que están todos fracturados las fracturas llegan casi al momento quiere decir que si ellos interceptan una fractura van a llegar a, a, al agua más anti que tenemos claro <risa> entonces claro. este iba va, va a sacar a un de quien sabe de cuál acuífero <risa> o sea van a llegar a un acuífero Van a tomar esa agua, muchos listos, millones de litros sí. de agua, y después se va a afectar ese acrito y van a ir al otro. Porque sí, el agua mucho. va a salir fluyendo si ellos captan una punta. Los lugares donde se ha planteado que, que van a estar las plantas, uno ¿sí? de esos lugares está al lado de los tres, o, o bueno, dos o tres, diría yo, principales fallas que tiene el lugar. Sí. Fallamientos que llegan hasta el bajamiento. Entonces eso es muy peligroso. Usted lo sabe el gobierno. Diría yo, no pregunto, sí. porque si vamos a utilizar toda el agua que tenemos disponible para hacer un un un este un combustible que ni siquiera lo usamos y que se usa en barcos, aviones, este, y ahora en unos camiones especializados que, que va a venir la empresa PM, entonces vamos a gastar toda el agua para satisfacer las, las los requerimientos de una sola empresa a me parece una locura no, esto. es es una locura, sí es una locura. Pero, sobre todo en un momento en el cual el gobierno está continuamente hablando de la sequía sí, <ríe> sí, sí la culpa es la sequía y Graciela, junto con esto primero sí. nos hablaron del aumento del nivel de sal y el nivel de cloro pero después aparecieron sí. los trialometanos sí, sí. Eh, que por consultas que nosotros te hicimos entre entrevistas nos enterábamos que ya estaban no, no son nuevos tal vez ahora no, aumentaron no no se sabe porque el tema es que yo recibí unas planillas que me proporcionó este el, el gremio de 11 en las once sí como yo estuviera esas planillas a ver qué me parecía a mí y y yo vi que en muchas planillas desde el año 2019 no se no se, se están no se estaban viviendo los trimetáns Entonces, o, o no, o no o no le presentaron esa información a a, a los deposites. o no los estoy midiendo. Sí. Entonces, no los está midiendo, o sea, en comparación de qué? plantean de que los niveles de metano que están no me empeño. Yo tengo que tener un nivel de base para comparar. Pero si no medí durante tantos años, ¿cómo puedo cómo puedo comparar? De hecho, antes de 2019 Yo este era parte de la Comisión de Cuenca de, de la Laguna del Cisne, sí. y así la OCE, la OCE nos informaba sobre los trígados metanos. De hecho, este tuve varias reuniones con gente, con directivos de OCE, el subgerente de OCE, por ejemplo, que me decía que sí, que estaban formando los trígados metanos, porque había mucha materia orgánica en el agua fuente. Entonces, al explorar esas materiales orgánicos, se forman estos compuestos que son compuestos peligrosos para la salud eso por lo menos es que lo que dicen prácticamente todo de los químicos bioquímicos sí. que muy peligrosos para la salud eso está en fondo lo, los materiales este bibliográfico que yo consulté no hay no hay este una alguien que diga distinto sea que, que diga otra cosa que no que no hacen que, mal que, que no hacen mal no no hay nada ninguna información O sea, que lo que lo que se está informando a la población de que si se, si se consumen trialometanos durante un tiempo no muy prolongado, no va a pasar nada. Eso realmente no estoy de acuerdo. Eh, no estoy los trialometanos caso. aumentan si aumenta el cloro en el agua, ¿es así? Se aumenta el cloro y la materia orgánica. Y la materia orgánica. Como, claro, si, supone que si ellos se encontraron con cianobacterias allí, de donde están tomando el agua, tiene que aumentar el cluro sí. Entonces, porque las cianobasperias emiten un toxino que ya lo, lo, lo habrán escuchado porque no? este, gente de la facultad ya lo, lo ha publicado en la facultad de ciencias que estoy hablando ¿no? sí. el, el, el, la hipnología ya advirtió que esto va a ocurrir allí porque ya hace mucho tiempo que están estudiando esa zona justamente del río de la Plata Entonces, este, es lógico pensar que la OSA se debe haber encontrado con mucha materia orgánica. Claro. Porque además, además ellos anuncian sí, porque si nos encontramos con microorganismos, hay que matar al microorganismo. Bueno, hay que matar al microorganismo, pero no matar a la gente. Seguro, seguro. <risa> sí, Mira, sí, yo, sí. Pero bueno, entonces, estos entonces, tria ¿cómo es? trialometanos es, aumentan por el aumento del cloro. Eh, con la materia orgánica. Ahí está, ahí está. O sea que esto ¿Sí? ya venía de antes y ahora eh, al ponerle más cloro, no sé si hay más ¿Sí? materia orgánica, eh, aumentan los trihalometanos. Sí, sí, o sea, materia orgánica o elementos orgánicos como los nitratos claro. nitritus, Este, o sea, todos los, los elementos que que pueden ser, por ejemplo, este alimentos para los microorganismos Van a producir aumento de los microorganismos. Entonces sí. entonces va a aumentar la materia orgánica que que tiene que ser este disipada en el agua que que, que puede hacer algo potable porque ya el agua salada no es potable claro eso que sí quede bien claro sí. el agua que, que tiene está sal que es el tododo de sodio no es potable para que la consuma ningúnmente ningún se podría decir que ningún organismo puede consumir Este, el cloro de sodio porque ni el agua lo consume eso está fijado así, digo porque ayer el presidente de la república en la conferencia de prensa, dijo que los técnicos del ministerio de salud pública van a evaluar en los próximos días de cuánto podrán ser los nuevos máximos para que el agua siga siendo bebible o sea que ellos van a marcar de cuánto pueden ser los nuevos máximos Yo creo que lo leer en el Ministerio de Salud Pública es el que tiene que decir al presidente no, ni presidente de no la pueden tomar. Tiene que, que advertir a la gente no la tiene. Claro. No, no, no se puede tomar porque hay mil que son incompatibles con la salud de las personas. Porque vos fíjate, se si dice, los hipertensos. Yo soy hipertensa, por ejemplo. Sí. Entonces, si toma, si toma un vaso de esta agua, ese día, en vez de tener, por ejemplo, 14... 8 familias de depresión voy a tener 16 depresiones claro. entonces, los que no son hipertensos, que por ejemplo tienen 11 depresión pueden pasar a un depresivo de 14 y en esa persona 14, puede generar un problema de salud sí sí ¿me explico? entonces sí, sí. no es que son los hipertensos todos nos vamos a volver hipertensos si tomamos esta agua entonces esta agua directamente hay que decir por favor que el gobierno entienda esta agua que nos están brindando no se puede tomar no solo por producir a los metanos que ahora bueno este encontraron dentro de lo que es este eh, la, la información que se está brindando no se puede tomar porque tiene sal claro claro punto no no se puede ir, pero yo me, lo he conversado con colegas míos del exterior y no pueden creerlo. Sí. Primero no puedo creer de que el uruguay tenga este problema. ¿Cómo llegó este problema? ¿De dónde? ¿De un, día, ¿De un día para el otro? ¿Cómo es sigue? ¿Ves? Claro. No, porque ya te digo. No se puede. En el agua. La, la, la explicación que dio sí, la ministra, creo que fue, que me contaron su hijo que que que la gente se come un choripán o algo así. sí sí y, y que entonces come entonces se ingiere una cantidad muy importante de sal pero yo creo yo le pregunto a, a, a la ministra señora ministra este si la, la gente se come tú tienen que prohibir los choripán porque si se comen choripán y todavía se toman un me de agua salada, si muere sin duda y Graciela, te tenemos algunas consultas de los oyentes. Nelson, manda este audio, te lo hacemos escuchar. Bueno. Hola, soy Nelson de País Andú. Y quisiera preguntar a la compañera si ya tienen si más o menos hay un cálculo de cuántas aguas absorben el sistema forestal. Tengo entendido que el sistema forestal es uno de los grandes consumidores de agua de lo más importante en Uruguay, inclusive se sospecha que la forestación está consumiendo más agua que los que los humanos en este momento en Uruguay, pero yo no sé, de repente, a compañera capaz que tienen tienes a, a alguien ha sacado más o menos la cuenta cuánta agua eh, está consumiendo la forestación. Muy bueno el programa, saludos, Nelson del País Andú. Ahí estaba el, la interrogante de Nelson, sí. Hola, Hola Nelson, buen día. Es muy importante tu pregunta porque este también se ha sabido, se ha conocido en estos últimos tiempos, es, por lo menos dentro de hace más o menos tres años que dentro de un periodo de estudio de de una tesis que, se, que, que ya se publicó ya se publicó este donde se muestra allí que los los árboles, uno de esos clones de árboles que están en la forestal es este, emite ni que llegan a los acuíferos. Quiere decir que lo que el compañero dice de que de que se, de que cada árbol toma más agua que una persona es posible. Es posible, sí, sí. muy posible. O sea, que ya se comprobado, pero el Uruguay en un período donde se dice que hay sequía en una zona del Uruguay. Este Eh, lo digo porque lo digo así porque es tan ridículo que no lo puedo entender no no puedo entender cómo puede pasar esto este entonces el Uruguay consejdo está sigue sigue forestando sigue forestando incluso he salido por acá por, por por este canelones y por toda la zona acá metropolitana he ido he, he viajado bastante en estos últimos días y he visto nuevas plantas y En un, en un momento donde hay una sequía, entre comillas, que nos está haciendo tomar agua salada. Esos árboles están tomando agua del único acuífero que nos queda acá en el sur, al cual podríamos recurrir en un caso de, de emergencia. Porque ¿cómo se lo van a dar a los árboles antes de de, de, de dar, dárselo a la población? Miren, yo hice una cuenta más o menos de cuánto consumo de agua yo por día y y yo digo, bueno, la mayoría de los días consumo pónganle un litro que bueno, medio litro que tomo de agua y este, que debería tomar más, pero tomo eso de agua y me con el más y con él un litro y después cocino y utilizo dos litros en la mayoría de los días los días que la hago ropa con el consumo el este 15 litros claro. 20 litros con él. ¿Entendés? Entonces, haciendo esa comparación Es obvio que toda la cantidad imponente De árboles, de clones Que están en el Uruguay están Que están siendo un problema Que nos podrían dar a nosotros en este momento Sí Y que estamos hablando de los árboles Que no son los árboles de nuestro paisaje Estamos hablando de los árboles para el negocio De, no, no. de papel, la celulosa Claro, o sea, ni siquiera O sea, se está diciendo Nuestro ambiente natural claro no acidificando el suelo ya banario lo ha dicho millones de veces sí. todas las consecuencias a los suelos que produce este, este tipo de de producción que que elegimos el peor del mundo el peor del mundo en un país tan pequeño como el nuestro o sea que ya ya este, ya estamoscercándo al precipicio desde hace mucho tiempo Sí. Y, y no va, y no se valora, porque a ver, ¿qué son los estudios de, de, de, de, de, de, que se hicieron para decir que los árboles no consumen nada? A ver, yo los quisiera ver, porque yo me estuve preguntando, a ver, para estudiar, para aprender de los estudios que se han hecho. Yo te presento este estudio que lo vi yo, porque salí con la gente que hizo, hizo esta investigación para ver cómo las raíces de cada uno de esos clones llegan a los acuíferos dice, implica llega la culpa de la raíz y se expande de una manera de consumir la mayor cantidad de agua, y por eso crecen tan rápido. Hay un capítulo también que seguramente no tiene la dimensión de esto, pero que a uno le rompe los ojos, que es el hecho de que se exporte agua embotellada de Uruguay, ¿no? En sí, grandes ¿no? cantidades, en grandes cantidades, que uno le parece ya se que se decretó la emergencia hídrica, me parece que la primera medida sería Además de Exacto. todo lo que vos decías, no permitir que se esté exportando agua desde Uruguay. Que si no esto se parece a no tengo que a una verdadera catástrofe, ¿no? O sea, yo yo pienso, tenemos la, la única catástrofe que tenemos es que es que es que los dirigentes los, los los que gobiernan el la y aparte más fácil para ellos. Le damos a los soldados y se terminó. Ya Chuca eso fue lo que hicieron en vez de decir no yo voy a separar un parte de del presupuesto que tenemos para hacer unañería hacia hacia un río y vamos a proteger el río Santa Lucía para devolverle la calidad de agua que la población metropolitana se merece pero otra cosa que no en en una no soy un gobierno yo lo que está pasando es es este no sé, es, es inentendible, por sí, decirlo de una manera educada Sí Así, Bueno, bueno Graciela, es yo no sé mismo. si vos querés agregar algo más hoy sobre este tema No, no, no, simplemente este decirle a la gente que no que no baje los brazos Ahí está. que no baje los brazos, porque la, la, la reacción de la gente es lo que va a ayudar al presidente, al señor presidente a tomar las medidas correctas o sea, nosotros no podemos conformarnos ya nos conformamos de mucho entonces, esta, esto que está pasando ahora no no no admite ningún conformismo porque nos estamos enfermando y estamos enfermando a nuestros niños entonces, por favor, lo que le pido sí. a la gente es que no se conforme que siga exigiendo al Estado porque el Estado somos todos pero tenemos una cabeza de Estado que tome las decisiones correctas Te agradecemos mucho doctora Graciela Piñeiro quedamos a la espera de ese contacto que nos puedas a, a tramitar allí sí. para ver si podemos conversar y, sí, sí. y como siempre muchas gracias por el apoyo así con con base para no. situarnos en este momento Gracias a, a ustedes y a la audiencia que, que, que me escuche Hasta la próxima Graciela Chao, chao, chao. chao.